Eh, sí, bueno, ¿qué tal? Eh, nosotros y nosotras venimos eh, llevando un relevamiento que no tiene que ver solamente con cuestiones de edilicias, eh, sino también en este caso de refrigerios y eh, lo que es transporte lamentablemente hay situaciones que se ven agravadas a lo largo de lo que va transcurriendo el año. Eh, en relación específicamente a lo que es eh, refrigerio, refrigerio reforzado y eh, servicio de comedores que tienen algunas escuelas, lo que notamos es que... Eh, eh, sobre todo esta última semana, eh, se ha disminuido eh, sustancialmente lo que es la cantidad de entrega de alimentos, incluso en muchos establecimientos educativos solamente cuentan con el servicio de eh, refrigerio, eh, con lo que es la entrega de eh, eh, eh, insumos como... Eh, solamente eh, alguna bebida, que puede ser mate cocido o té, con pan. Eh, se eh, disminuyó la cantidad de eh, ingreso de quesos, dulces, eh, en muchos establecimientos educativos. Y en aquellos que tienen servicios de comedores, lamentablemente, también se ha notado la disminución en lo que tiene que ver con lo que es eh, la proteína generalmente animal, que tiene que ver con lo que es pollo o carne, carne muy escaso ya hace bastante tiempo. Y nos queda los productos secos, que en general son eh, fideos eh, y algunos otros productos que, que van llevando también, eh, no a una cantidad eh, que obviamente se necesita. Y sabemos que la realidad es que hay una crisis eh, social y que cuando más se necesita es en esta época, porque eh, se nota la necesidad en nuestros estudiantes y más allá que estamos... Eh, a pasos de finalizar el ciclo lectivo, entendemos que Eh, tanto lo que es eh, alimentos y lo que es transporte tiene que estar garantizado para todo el periodo lectivo en la misma cantidad eh, y que bueno que nuestros estudiantes tengan solamente la, la responsabilidad y, y, y, y de pensar en, en lo que es estudiar y no tener que estar reclamando la necesidad de andar eh, consultando por, por algún tipo de refuerzo. Eh, a esto también se le suma el, el pedido de las familias en el caso de transporte porque ha salido una nueva resolución que establece eh que consulta en relación al poder adquisitivo de las familias eh, donde eh, si uno tiene un poder adquisitivo y no está en una situación de vulnerabilidad eh, que hablamos de un salario mínimo y vital y móvil si uno supera ese salario eh, tendría que hacerse responsable de lo que es el transporte nosotros tenemos instituciones educativas de la zona rural sobre todo que no cuentan con servicio de transporte de línea y que la única manera de acceder eh, en este caso por ejemplo la ESFA, eh, el JUNCAL, eh, es a través del transporte eh, que eh, tiene en este momento el Ministerio de Educación y que debido a la modalidad es el único acceso que hay para quienes eligen, por ejemplo, la escuela técnica con orientación agropecuaria. Eh, sabemos que hay mucho malestar de las familias, incluso han presentado un petitorio ante el Consejo Escolar que están esperando una respuesta y obviamente una negativa de llenar estas planillas que consulta eh, la, eh, cuál es el nivel adquisitivo de cada familia eh, discriminando en aquellos que sí pueden acceder eh, por una cuestión económica y quienes eh, no pueden acceder pero también haciendo esa diferenciación que eh, muchos y muchas eh, familias lo que establecen es que si tuvieran que llevar a sus hijos eh, con vehículo particular, por ejemplo, que es una de las cuestiones que, que se plantea, eh, no lo podrían hacer porque tienen que estar en sus lugares de trabajo. Entonces, bueno, también se hace esa diferenciación Eh, y un reclamo eh, obviamente legítimo por parte de las familias. Y otra situación que venimos eh, denunciando tiene que ver con eh, el proceso de mantenimiento que se hace en los establecimientos educativos, que lamentablemente eh, cada vez que hay eh, una lluvia como la que fueron estos días, eh, seguimos teniendo situaciones de gotera, situaciones de eh, que se filtra agua de lluvia eh, y que pone en peligro eh, en muchas circunstancias la, la vida de, de nuestros estudiantes y obviamente de los docentes y todos quienes transcurren los espacios educativos. En este caso seguimos reclamando por las instalaciones de la escuela Guardia Mitre, que tenemos una escuela primaria, eh, secundaria y nocturna en un mismo edificio que venimos reclamando, no de este ciclo de activos, sino que hace un tiempo, y con lo fundamental que es la, la escuela para, para la comunidad en general. Por otro lado, eh, también sabemos que que es de público conocimiento, la situación que pasa en el barrio Seferino, en el Jardín 62, con el tema del tanque de agua, que es un reclamo permanente, que además de considerarlo un foco infeccioso, es el patio donde no solo están los estudiantes de, del nivel inicial, sino también que son parte de la comunidad en general del barrio, y es una pérdida constante que se viene reclamando desde el 2020 en distintas autoridades, tanto las autoridades de aguas, el municipio, Y también, obviamente, el Ministerio de Educación como parte de eh, gestor eh, en relación a lo que nos compete como eh, como trabajadores y trabajadoras de educación. En este caso se está trabajando con la red del barrio para hacer este reclamo. Hasta el momento no han tenido respuesta y sabemos que en pronto también van a volver a comunicarse con la Defensoría del Pueblo, que fue eh, la última instancia, para ver qué actuaciones eh, más se pueden realizar respecto a esto. Eh, Bueno, estas son las situaciones que tenemos, eh, entre otras, que sabemos que reclamos, como por ejemplo la 336 en la situación de, de las aulas y la cocina. Eh, bueno, así podemos mencionar muchas, que lamentamos que al llegar a esta eh, casi finalización del ciclo electivo eh, tengamos que estar eh, en iguales condiciones que las empezamos, reclamando situaciones edilicias. Pero bueno, en algunas otras cosas eh, se ha profundizado lamentablemente cómo es la situación de Guardia Mitre, que estamos a la espera de que se eh, lleve adelante los compromisos que se realizaron y sobre todo el resguardo de la integridad física de, los, eh, de la comunidad en general. Bueno, la verdad que nos has hecho un repaso por realmente todas las problemáticas que se están viendo no solamente en la zona de aquí de nuestra comarca, sino también eh, a distintos puntos de la provincia. Estaremos atentos porque, como bien vos decís, estamos terminando el ciclo lectivo pero entendemos, y por lo que vos nos comentás, que que bueno que lo que también se pide desde la UNTER es eso, no que no se termine el ciclo lectivo y que luego durante esos meses de receso no se solucione nada. Querido. Claro, nosotros venimos haciendo el reclamo, siempre hacemos el relevamiento en función... Eh, Obviamente que entendemos que en el periodo de, de vacaciones, donde las escuelas eh, no tienen la, eh, la posibilidad de estar permanentemente con estudiantes, eh, hablamos que una escuela más o menos por día pasan alrededor de, como mínimo, de 600, 700 personas. Eh, siempre creemos que el mes de enero es la posibilidad que tiene el Ministerio de Educación para hacer las obras que, que son necesarias de reparación y mantenimiento. Eh, y también entendemos que, tiene que ser permanente, eh, porque si no se ve eh, este desgaste que, que genera en las escuelas desde eh, algún picaporte o el tema de eh, los baños que tenemos, por ejemplo, permanentemente que, que estar eh, avisando cuando se rompe algo. Pero sobre todo eh, en esta época... ...que el gobierno está en lo que es transición... Eh, ...entendemos que el esfuerzo tiene que ser... ...hacia la educación pública... Eh, ...que tanto el gobierno saliente... ...como el entrante tienen que poner el foco... ...y la responsabilidad en lo que implica... Eh, ...el sistema educativo para la población en general... ...así que eh, más allá de... Eh, ...el periodo de transición... ...entendemos que eh, en ambas instancias... Eh, ...no sabemos quién va a estar... ...a cargo todavía de la cartelera educativa... ...pero entendemos que quien sea tienen que tomar la responsabilidad eh, de en este periodo que, que está finalizando el ciclo lectivo ver cuáles son aquellas condiciones en las que estamos transcurriendo eh, la comunidad en general eh, y también, por supuesto la necesidad de que se acompañe eh, en, estas, en estos reclamos que lamentablemente no son eh, recientes en lo que es eh, cuestiones de edilicias y sí eh, aquellos eh, reclamos que vienen haciendo en cuestiones de alimentos que, que entendemos que en esta crisis es fundamental que se resuelva inmediatamente.